Tengo en línea telefónica una de las integrantes del elenco de Lápices, una historia con memoria, un musical con memoria, perdón. Me estoy refiriendo a More r o s s i a quien ya estoy saludando. Hola More, buenas tardes. Buenas tardes, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, muchísimas Bien. gracias por el espacio. No, al contrario, nosotras contentas de, de que nos atiendas y de que nos cuentes un poco. ¿Cómo llegaste a este proyecto? Pero antes que nada, contanos、eh, quién sos. More Rosy. Bueno, <risa>、eh, bueno. yo.、Eh, ¿Sos estudiante? Ah, soy, soy estudiante, sí.、Eh, tengo 17 años.、Uh -huh. Estoy cursando el último año del, de la secundaria. ¿A qué colegio vas, More?、Eh, al colegio Ciudad. Bien. <risa> Bien.、Sí. ¿Estudias teatro? No, la verdad es que nunca estudié teatro,、uh -huh. pero sí estudié canto y, y danza. Ah, mira. Pero、Bien. el teatro siempre fue como, como algo que siempre quise hacer y, y nunca me animé. Bueno, ¿y cómo llegaste a este proyecto, More? Bueno, yo llegué al proyecto porque、eh, una de mis tías me mandó una, una foto. Eh, de una audición de un musical que se iba a realizar acá en La Pampa. Claro. Y yo tenía, viste, muchos miedos, muchas como inseguridades o dudas、mm. eh, de, ¿De, de parte... anotarme. Sí. Y nada, mi familia me, me incentivó, me, me dijo, animate, dale, total, por la experiencia, no, no se pierde nada intentando. Bien. Y nada, y, y me animé y. y se dio Que quedé.、Ah, ¡Qué maravilla! Bueno, de todas maneras, digo,、eh, siempre estabas interesadas por las cosas artísticas, por lo que me contaste, ¿no? Un poco de, de canto y de, y de danza, aunque esto es diferente. ¿Conocías, Mori, la historia de la Noche de los Lápices? ¿La, la conocías? Sí.、Eh, sí, sí, la verdad que, que tenía、eh, Conocimiento sobre, sobre lo que pasó,、uh -huh. más que nada porque, bueno, en mi familia se hablan mucho de esos temas.、Eh, y yo de, desde muy chica, la verdad que escuché,、eh, qué sé yo, a mis tías, a mis abuelas debatiendo o, o hablando, y había cosas que yo no, no lograba entender, pero, pero que, que sí, que hoy de grande, que yo, por ejemplo, del suceso de, de la noche de los lápices, me. Me acuerdo de muchas cosas que, que me contaban mi, mis familiares. Bien. ¿Qué, ¿Qué papel te toca hacer en el musical? Yo interpreto a e m i l s e Moller,、mm. que es、eh, b、bueno, una e o u n de las sobrevivientes de, de ese evento tan trágico en nuestro país. Sí. e m i l s、sí. e Moller, bien. Y.、Mm. Contanos cómo se armó el equipo, porque son 17 personas, ¿verdad?, en el elenco. Eh, sí, ¿Cómo sí, se armó sí, el equipo y, y, y qué onda con el equipo? Porque supongo que se conocían o no se conocían. Y la verdad que, bueno, se formó a través de, de, este, de estas audiciones que se hicieron, ¿no?、Mm. Como en, en septiembre del, del año pasado. Y, y no, son,、eh, no nos conocíamos,、Ajá. la mayoría, éramos como. como Nada, se, se fue dando la relación con el, con el paso del tiempo, ¿no? Sí. Pero en mi caso,、eh, no, la verdad es que no, no conocía a mucha gente. Mira, qué interesante. Y fue fácil, digo, esto de, de hacer conexión entre todas y todos, de, de integrarse, ¿o fue dificultoso eso? En un、la、primer momento, que, digo. Sí.、Eh, la verdad es que, bueno, yo fui una de las. Últimas, digamos, en ingresar al, al elenco.、Uh -huh. y, y tenía, digamos, como miedo de eso, de no poder adaptarme o,、claro. o de integrarme, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad que ese elenco es una maravilla.、Eh, literalmente que es como una familia. Es, es increíble el, el tacto y, y lo, lo amorosos que son todos ahí, te hacen sentir como si fuesen tu familia también. Qué lindo. More, es precioso.、Eh, sí, escúchame.、Eh, tuviste que estudiar un poco en relación con, con el personaje que interpretabas, ¿verdad? ¿Y pudiste、sí. hacer conexión con el personaje de m i l s e No habrá sido fácil,、eh, me、sí. parece.、Eh, no, absolutamente. Sí, tuve que, que, que, nada, que mirar videos, entrevistas,、uh -huh. eh, leer información, ¿no? investigar. Sí, sobre, claro. sobre ella, ¿no?、Eh, que me parece sumamente importante conectar con la persona que vas a ir a interpretar. Claro, absolutamente. Y, sí, y aprendí un montón de Emil s e m ö l l e r la verdad que es, es increíble. Qué bien, digo, esto de la importancia, digo que supongo que, que, que se te encarnó de saber que, que vos estás representando a una persona real. Una、Tal、historia que, que pasó hace más de 40 años, pero que dejó una herida tan grande en todas, todas nosotras y nosotros.、Eh, ¿Fue lindo representarla o a, tra a través del arte esto? Yo creo que sí, que debe ser maravilloso, pero ¿a vos te pasó eso? ¿Te, ¿Cómo decirlo? ¿Llegó a un punto en que la emoción te pudo o, o pudiste manejarlo eso? Mira, yo soy una persona sumamente emocional <risa> y muy conectada con las emociones. Creo que soy de las más lloronas del, del elenco. <risa> ¿Y lloraste mucho、eh, con esto? Sí. Desde el primer momento,、ah. desde el primer momento en que entré y, y en, desde el primer ensayo, de hecho,、sí. fue tremendo.、Eh, ya estar interpretando algo así, Sí, es muy se, fuerte. e te lleva? Sí. Te lleva a eso. Sí, muy fuerte,、sí. muy fuerte. Pero también yo pensaba esto de que, bueno, no sé, el público, cuando hicieron la presentación, allá por, por marzo fue, ¿no? En, sí, en la sí. Semana de la Memoria. Sí, sí, el 24 de marzo fue la primera función.、Eh, ¿Había un público joven, vos viste allí, chicas, chicos, en el, entre el público? Sí, sí. sí、eh, recuerdo que también hicimos、eh, funciones para colegios. Claro. Eh, y fue, fue también muy, muy emocionante ver eso. Fue muy lindo porque es, como, es tan importante inculcar este mensaje en, en los jóvenes de hoy en día、sí. y que, que se sepa lo que pasó, que no nos olvidemos para que no vuelva a pasar. Es una herramienta maravillosa justamente para generar conciencia, como vos bien decís. Para denunciar, pero también para que se conozca lo que pasó y llevar, hacerla llegar a, esta, a las nuevas generaciones. Tal vez alguna chica, algún chico no conocía la historia. Y esto, sin duda, que esta obra tiene que ver con, también con sensibilizar, como vos bien decías, además del conocimiento de la historia que es fundamental justamente para pibas y pibes. Y,、sí. ¿No la conoces personalmente a Milce, verdad? No, no tuve la oportunidad,、bueno. pero para mí sería. ¡Ay, qué lindo sería! Algo ¿no? muy importante. Sin、sí. duda, sin duda. Sí, sí. Y también esto del mensaje, como vos hablabas recién, de, para las pibas y los pibes, digo, de. de no, no, de transmitir ese, ese espíritu de lucha que tuvieron. Las protagonistas reales de esta historia lamentable. Y también、sí. generar un tipo de, de compromiso como el que se tenía en ese momento, ¿no? Al, digo, a, la, a las generaciones de hoy. A pesar de toda esa cruda realidad que, que conocemos, pero digo, que esto también sea una herramienta como para generar todo eso en, en estas nuevas generaciones, que son tu generación, en todo caso. a l cual, sí. Sí, sí. sí.、Eh, ¿Fueron a tu colegio, More?、Eh, mi colegio todavía no tuvo la oportunidad de ir. ¡Ah,、oh, qué lástima! Pero sí, lo que pasa es que, bueno, por otro lado,、eh, hay un montón de colegios、sí. en espera, ¿no? Ah, claro. Y eso de, también es, es hermoso.、Sí. Saber que, la, digamos, la educación también está interesada. ¿Qué te parece? Claro.、Eh, El interés, sí. Sí, sí, s i n duda. Sin duda que es importante que. Bueno, está bueno eso, ¿no? De que tengan una buena lista de espera. No sé si van a llegar con todos y todas.、Eh, la función, la presentación va a ser este viernes. Teatro Español, 21 horas, ¿verdad? Sí. Y para los colegios, ¿te acordás? Que serán、eh, otros días. No sé. No, no tengo acá, no tengo acá.、Eh, creo, que, creo que era jueves, miércoles. Bueno, a ver、sí. mientras tanto s í sí, sí, sí. Porque con、eh, otros horarios, digo, y con, otra, y con otra,、eh, y otros días. Estoy buscando si encuentro el flyer, pero no sé. Me van a matar de producción. No, no, no, no. Acá lo tenemos, mira, es que... acá lo tengo. Exclusivas Así, para colegios. Eh, jueves, el, el jueves 15 a las 15 y el viernes 16 ¿Sí? a las 10. Mira, no era tan difícil. <risa> <risa> y、eh, la función del Teatro Español va a ser el viernes 16 a las 21 y 30. A las 21 y 30. Que、sí. también es la conmemoración ¿no? de un año más de, de la noche de los lápices. Tal eh, cual, eh, bueno, es una fecha muy importante. c、claro. Y ya lo habíamos hablado ¿no? en, el, en el elenco de que es importante realizar una, una función. Sin duda, es una fecha clave. Y esto de los <ríe> colegios me parece genial. ¿Y por el interior de la provincia anduvieron con la obra More? Sí, sí. sí, tuvimos, sí tuvimos la, la oportunidad de, de recorrer diferentes localidades,、eh, de, de conocer, viste. Otros, otros teatros y de que esta obra llegue también viste, a, a, a, la, a toda la provincia. Claro, fundamental. Sí, sí, es una experiencia, la verdad que. e increíble! More,、eh, ya hablamos de la emocionalidad, ya hablamos del compromiso. Y vos hoy, si lo tenés que pensar así retrospectivamente, además de todo eso, ¿qué te generó interpretar este personaje? Echar parte、wow. de esta obra. Sí, sí, es. Y ya ponerte en. En la en piel. La piel、mm. De una persona que、sí. pasó por todo eso. Sí.、Eh, es, y que encima eran súper jóvenes, ¿me entiendes? c l n í a n mi edad. Tu edad, tal cual. O sea, yo me imagino que si yo tengo que vivir algo así a esta edad, me parece algo sumamente. ¿no? Fu fuera de la realidad, ¿no? Sí, cuesta pensarlo hoy, ¿no? Cuesta pensar. c u e r o b u e n o En el contexto lamentable que se vivía en esa época, todo era posible y de hecho lo fue. Y, sí, sí, sí. ya. Tremendo. Podemos verlo en la historia. Ya está, sí, ya está escrita la historia. More, ¿algún otro proyecto en vista en relación con esta. Bueno, esta vocación que tenés, esta. esta Este、aprendizaje a través de la obra, ¿tenés algo previsto para más adelante con algún otro proyecto teatral, musical? s、eh, la verdad es que en este momento no, no tengo como nada previsto, pero yo siempre yo sé que quiero seguir por este lado. Claro. De esto es lo que me gusta y es lo que me hace sentir viva, ¿no? Como, es muy apasionante para mí el, todo el mundo del arte. Eh, estar actuando, bailando, cantando arriba de un escenario rodeado de personas increíbles es una experiencia que no cambio por nada y, y me gustaría seguir haciéndolo en el futuro. Seguramente que así va a ser,、eh, Moré. Y, y yo pensaba hace un rato hablando de las emociones, ¿viste? Pero digo, cómo se transmite a través del arte y bueno. Pero si una no se emociona, tampoco puede hacer arte, me parece a mí, ¿no? Que va por,、claro、ese, lado, que va por ese lado. Que ese va lado. por Yo voy a. Sí, decime. No, que yo siento que el arte también es un canal viste, transmisor de、Total. energías y mensajes tremendo. Totalmente. Y cuando le damos el uso correcto, haciéndolo desde el amor, La... pasan estas cosas, ¿no? Que son maravillosas. Sí, sin duda. Sí. Bueno, también esto, por ejemplo, en este tipo de, de obra, o de, o de. Sí, una obra.、Eh, también el tema del compromiso es importantísimo, porque sin duda, yo no sé si vos.、Eh, esto cuando yo te preguntaba recién qué te generó, qué te quedó, qué te dejó.、Eh, digo, planteártelo desde, desde el compromiso también, ¿no? Porque el mensaje transmisor es, es muy fuerte. Como decíamos recién, para que estas cosas no sucedan nunca más, pero también para interpelar a la historia. n o ¿Y el, ¿El digo, Cuando o o o m m p r i s c hablo de compromiso, me refiero también pensando en esas j ó v e n e s y jóvenes de, de, que sufrieron todas estas atrocidades,、eh, ese espíritu de lucha que tenían. Y, y bueno, ¿sabés que lo pensaba también desde, desde los centros de estudiantes, que me parece que están bastante. Decaídos en este momento en los colegios, no sé、sí. cuál es tu mirada, pero me parece que es así.、Eh, bueno, no sé, para recuperar, digo, ese espíritu de lucha, como, como decía yo recién. ¿Cómo ves vos los centros de estudiantes hoy?、Eh, Mira, por ejemplo, en, en mi colegio no, no. no tenemos un, coleg un centro de estudiantes, lo tuvimos hace unos años. Pero en este momento ya no, y me parece que es、eh, sumamente importante te parece? Que, que tengamos uno, ¿no? Sí, ¿cómo cuesta?、Eh, ¿Por qué será tu mirada, digo, desde tu mirada? No sabes. Con, con lápices, la verdad es que se toca el tema de, del centro de estudiantes y、sí. era tremendo que creo que te has dado cuenta de los derechos、uh -huh. de uno, claro, ¿no? Claro. Eh, y, y por eso me parece como tan importante、eh, el, el tema de tener un centro de estudiantes en cada colegio para que también se escuchen a, a los alumnos. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. Ok,、eh, sí, sí. sí, pero sí, p s o te lo mencioné porque sé que la mayoría de los colegios hoy no tienen centro de estudiantes,、mm. no están en esa,、eh, como vos bien decís, justamente no solamente para. Ejercer los derechos, sino para conocerlos. Muchas veces que por ahí falta el, el conocimiento, ¿no?、Eh, tal vez. La, Bueno, pero es, tiene que ver con, con involucrarse, con comprometerse y bueno, tiene que ver con todo eso, sin duda alguna. Sí, sí, sí. sí. En、eh, el momento en que uno empiece, yo creo que. Claro,、eh, que, y, que, y se haga más visible y、sí, conciencia de esto. Tal cual, generar conciencia. Voy a contar,、eh, m o r e Como dije al principio, la obra cuenta con 17 actores y actrices en escenas. Digo bien, vos c o r r e ¿eh? g i m e Sí, somos, somos un elenco bastante numeroso. Claro, estoy hablando de actores y actrices en escena 17 y músicos que interpretan, bueno, los clásicos del rock nacional. Sí. El libro es de Sol Cardoso y Paula Grosse, que además es la directora, la asistencia de dirección y coreografía a cargo de Magali Gigena, la dirección actoral de Carolina Aguerrido, la dirección vocal de Ariel m a d r í d e s y la producción general de Lucía Benigni. Dije bien, espero no haber. Sí, no, haber <risa> no, que no me haya faltado nadie. Y. <risa> Y acá dice que también pueden contactarse a través del Instagram de la obra, arroba Lápices Lapampa o por WhatsApp al 2954-827880. Están a la venta ya las entradas, ¿verdad, Mori? En el Teatro Español. Sí. sí, sí, pueden ir a buscarlas al Teatro Español. Bien. Están ahí. Bueno, fantástico. No se hace reserva por WhatsApp acá. Hay que ir a buscarlas. <ríe> sí. Y sí, así es. Bueno, Mori, la verdad que ha sido un gusto conocerte, un gusto escucharte,、eh, deseándote todo lo mejor para tu, tu vida en el futuro y en el presente, por supuesto.、Eh, Muchísimas que, gracias. Que tengan mucho, mucho éxito con la nueva presentación y nos estaremos viendo, nos estaremos encontrando o nos estaremos hablando. Mori Rossi, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio, por. Eh, escuchar y, y nada, por tus hermosas palabras. <ríe> Nos encanta escucharte, m o r i Hasta muy pronto. <ríe> Suerte. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. u